Roxana Valdebenitorekin gaude, sociologiako ikaslea da bera, Chileko unibertsitatean eta orain azken hilabeteotan martxan dabiltza mobilizazio eta paroetan parte hartzen ari da, arekin elkartzeko aukera izan dugu eta eta bueno, pues, elkarrizketa laburra edo bueno, ikusiko goize nolako elkarrizketa datoratzen zaigun, laburra luzea, baina baina elkarrizketatzea egingo diogu. Kaixo, hola, anda. Bueno, cuéntanos un poquito Eh, ¿La situación de la educación en general? ¿cómo, ¿Cómo ha llegado a convertirse en lujo y no, y no en derecho? Eh, nosotros en el movimiento en general, una visión que, que es la, lo más transversal, eh, en principio, el 2006 por ejemplo, era esta contraposición de lujo versus derecho. Sí. Hoy día se ha profundizado con los años y con el aprendizaje en que más que lujo, Eh, se plantea la diferencia entre derecho y bien de consumo. Uh -huh. El propio presidente planteó que la educación era un bien de consumo, hace un par de meses en una entrevista. Uh -huh. Y eso nos ha servido mucho para separar aguas y decir qué es un derecho, qué es un bien de consumo y qué, eh, qué implica esto como, no sé, la igualdad de oportunidades versus lo que sería un derecho. Eh, la situación de la educación en Chile entonces está marcada igual por una desigualdad. En la enseñanza básica y media, uh -huh. lo que ocurre es que la desigualdad que ya existe en la sociedad, el hecho que está muy marcado por el nivel de ingreso de las familias, eh, el capital cultural, el capital social, etc., eh, se acentúa durante la enseñanza básica y media. No solamente se reproduce, por ejemplo, los resultados en cuarto básico del CIMSE, que es la prueba con la que se mide conocimiento cuando uno tiene nueve años, uh -huh. Eh, se nota una diferencia muy grande no si el colegio es municipal o si es privado no, no tanto se nota ahí la diferencia sino que cuál es el ingreso de su familia entonces la gente con bajo ingreso tiene un, un puntaje mucho menor en esa prueba que la gente de alto ingreso sin importar el tipo de colegio en el que estudia después cuando uno está en octavo básico esa diferencia eh, se acentúa la diferencia de puntaje en el CIMSE de cuarto básico a cuando uno está en octavo que en octavo ya tiene 13 años eh, se acentúa La diferencia de puntaje mayor. Y en la PSU, que es la prueba de selección universitaria, es todavía mayor. En la PSU se vuelve a anotar el tema de la desigualdad porque las familias con menores ingresos, casi un mínimo porcentaje, menos de un cuarto de esas personas, obtienen el puntaje mínimo para postular a la educación superior, que son 450 puntos. ya yeah. eh, Por ejemplo, no sé, la gente que gana el sueldo mínimo... La mitad no saca 450 puntos, saca menos. Por tanto queda totalmente como excluida del sistema de educación superior. El resto que saca más de 450, eh, muy pocos logran sacar sobre 600. 600 es el puntaje mínimo para postular a una universidad tradicional del Consejo de Rectores, que son como las mejores en términos de calidad, supuestamente. Muy pocos sacan de esos 600 puntos y los que ya sacan sobre 700, que es para entrar a Medicina, Derecho, Ingeniería, todas las carreras tradicionales, ...dos personas de cada 100... ...de la gente con menos recursos en Chile... ...del quintil más bajo... ...logra sacar ese puntaje... ...dos o una... ...1,8 de hecho el dato oficial... Uh -huh. ...cuando uno eso lo mira en el quinto quintil... ...que es el 20% más rico de los chilenos... Uh -huh. eh, ...es al revés... ...la mayoría, cuando un 80%... ...saca más de 450... ...o sea son muchos menos los que se quedan fuera del sistema... ...y de eso... ...la mitad saca más de 600... ...por tanto la mitad de los, de los chicos... ...con mejor situación socioeconómica... ...van a entrar a una universidad tradicional no necesariamente estatal, pero sí tradicional. Y de los que ya están aseguradas las carreras más selectivas son 15. Ya, ya, ya. No es uno. Y... Eso es general. Ya, y bueno, pues ahora ahora Chile y los estudiantes, las estudiantes y, y bueno, pues todos. los padres, las madres eh, se han sumado a las reivindicaciones, a las movilizaciones. ¿Cuáles cuáles son los objetivos de las marchas, de uh -huh. los paros que está viendo hasta ahora? Eh hay Depende del momento de la movilización. En primera instancia el objetivo fue visibilizar el malestar y la demanda. Las demandas hoy día tienen que ver con la desmunicipalización, que los colegios se, se tiraron a los gobiernos municipales en los 80. Yeah. Eso fue, de alguna manera, el Estado se deshizo de esa responsabilidad. Hoy día los secundarios quieren que los colegios vuelvan al Estado como demanda fundamental. Uh -huh. ¿Por qué? Porque así eh, un sostenedor privado no puede lucrar con la plata que te entrega el Estado para levantar un colegio. ya Eso a nivel secundario. A nivel universitario también está el tema del lucro, porque las universidades privadas lucran a pesar de que está prohibido por ley, por como unos enredos ahí con inmobiliarias sí. y todo un negocio, pero también el tema del endeudamiento, de que no existe, que la educación tiene que ser gratuita. Ajá. Y que sin una educación gratuita no podemos hablar ni siquiera de educación de calidad, porque va a haber una educación desigual. Sí. Las reivindicaciones en ambos planos van por, si uno dijera el eje fundamental, es empezar a sacar el mercado, la, lo mercantil de la educación. Yeah. Empezar a hacerlo retroceder. Todo lo contrario a lo que se hizo durante la dictadura y en los primeros gobiernos de la, de la concertación. Uh -huh. La idea es sacar al mercado. Y las demandas específicas ahí para los universitarios es aumentar la matrícula en las universidades estatales, uh -huh. impedir el lucro uh -huh. y para los secundarios que los colegios vuelvan al Estado. Eso es como el hilo conductor de todo el y, y dentro de todas estas reivindicaciones, paros, movilizaciones, etcétera, etcétera, también habéis tomado, habéis ocupado algunas universidades, y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funcionáis ya dentro de las universidades? ¿Cómo han, eh, han aceptado no desde las rectorías, desde el decanato? ¿Qué, qué aceptación ha tenido? De esta movilización, particularmente a nivel... Secundario y universitario ha tenido apoyo por parte de los profesores de las tomas. en uh -huh. El año 2006, que fue nuestra última movilización grande como de pingüinos, uh -huh. de secundario, y el 2005, que fue de universitario, no había un apoyo importante por la planta docente, ni por los rectores, al uh -huh. contrario. Uh -huh. Este año no hemos tenido ese tipo de problemas. Por ejemplo, tenemos facilidades para terminar los ramos, los profesores salen a marchar con nosotros, uh -huh. y esa ha sido una novedad. Uh -huh. Ahora como nos organizamos dentro de las tomas, como en ese plano, hay, se arman comisiones. Hay dos tipos de comisiones, las que son para las tomas específicamente y las que se forman ya sea en paro, en toma o lo que sea. Las de tomas son cocina, limpieza, seguridad. Ajá. Todos los días hay gente que no duerme en las tomas porque cuidan el lugar, en caso de desalojos por parte de carabineros. Y estas las otras comisiones que ya son más difusión, Acción directa, uh -huh. acción directa es corte calle, toma express, todas estas cosas. Difusiones, cantar en las micros, uh -huh. hacer sketches teatro en la calle, eh, bailar, hacer como coreografías, todas esas cosas. Sí. Las comisiones de talleres, que son las que producen un material dentro de los espacios y lo vamos a difundir a distintos lugares. Uh -huh. Y están las de contenido, que generan uh -huh. el contenido para los panfletos. Ah, vale Entonces, Tenemos todo ese tipo, esos dos tipos como de... De comisiones dentro de la... Uh -huh. Y cada una tiene vida propia, o sea, en la toma, en la comisión de la cocina, en la de casa central de mi universidad, la cocina, si sí, la cocina nada, funciona. Porque los tíos, si alguien, después de las marchas, a todo el mundo le dan sopa, para los que quedaron mojados, ah, eh, hay gente encargada de, por ejemplo, el día antes de una marcha, hacer bolsitas de amoníaco, tener ah. limones, para hacer la seguridad y la resistencia después yeah, de las yeah. marchas. Yeah, yeah. Todo eso se hace en una toma y se hacen muchos foros, muchas clases abiertas catedras, uh -huh. los profesores hacen cátedras en la calle se está estamos... continuamente creando verdad sí. documentales al aire libre uh -huh. carnavales y, y la respuesta la respuesta de la, de la sociedad y de las autoridades, ¿cómo ha respondido la gente? la gente ha respondido súper bien sí. o sea, por mucho que se haya intentado como criminalizar en general la protesta y no solo los estudiantes, sino que en Chile toda protesta es criminalizada eh, la gente nos apoya gente nos apoya porque los choferes de micro nos dejan rayar las micros con nuestras demandas, eh, los autos nos tocan la bocina, la gente se acerca a casa central cuando pedimos el tarreo que es pedir plata como con una alcancía, la gente se acerca a decirnos que sigamos hasta el final, que nos dan señas de apoyo, los artistas chilenos uh -huh. como cantautores van a cantar a todos nuestros actos, uh -huh. Eh, nuestras familias salen a marchar los domingos eh, han, se han hecho marchas familiares que tienen la última marcha fue en el parque o higgins el domingo había so, un millón de personas se contó, que asistió o sea había rotativo pero sí. un millón de personas sí, sí, sí, solo sí. en Santiago solo en la capital, que para nosotros es mucho claro. porque Santiago tiene 6 millones entonces que... Ese apoyo ha sido importante. ¿Y las autoridades y, y el gobierno? ¿El gobierno qué, qué propone como solución? Bueno, ¿las autoridades? Las autoridades ¿Cuál primero el, el papel de la, de la autoridad Tenemos dos autoridades importantes. La autoridad ya ministro de Educación y lo que es el ministro del Interior, que es Seguridad Estatal y que es el que comanda a las fuerzas especiales de carabineros. La respuesta por parte de los carabineros ha sido represión. Uh -huh. la, eh, gente que está haciendo un carnaval, agua, guanaco, eh, lacrimógena... Eh, hay gente que ha llegado a la posta o al hospital por culpa de las lacrimógenas, piedrazos, gente herida. Sí. Ayer en la mañana en mi facultad hubieron dos heridos. A uno le llegó una lacrimógena en la cara, wow. le hizo una herida en la cara y a otro en la cabeza. Hay gente que ha sido atropellada por los autos, que, por el, el, el zorrillo que él lanza a sí. gase. Sí, la o sea, eso ha sido la respuesta por parte desde el Ministerio del Interior, sí. desde el Ministerio de Educación y la Presidencia. Se ha tratado de eh, hablar de que somos intransigentes, de que no estamos abiertos al diálogo y que se han realizado un montón de propuestas de su parte que nosotros no hemos aceptado. Uh -huh. Y ahí eso tiene que ver porque hay una visión desde el modelo de sociedad que nosotros tenemos y que sustenta el gobierno, que entiende que la educación es un bien de consumo. O sea, si nuestro presidente dijo que la educación es un bien de consumo y nosotros decimos que no es un bien de consumo, va a ser bien difícil que nos pongamos de acuerdo. ya Entonces hoy día el conflicto con esa autoridad ya no es tratar de convencer al presidente o al ministro de Educación de que tenemos razón. Hoy día ya es un juego de fuerza, sí. netamente de fuerza. Y, y también se está hablando de la, de la politización del, del movimiento estudiantil, de que está tomando eh, un camino político más comunista, etcétera etcétera ¿Eso eso qué, qué favor le hace? Bueno, ¿qué tiene de real eso? Y, y luego, eh. ¿qué consecuencias puede traer? Primero qué... que, en general, los partidos políticos que existen hoy día han tratado de colgarse a la movilización o sea... A todos les sirve, ya sea oportunistamente o sinceramente, apoyar una movilización social como esta. De parte de los comunistas, eh, desde su propia como ideología y desde su propia propuesta, eh, entienden los derechos sociales de una manera muy distinta a lo que es el neoliberalismo. Entonces, en ese caso, igual hay una propuesta, por ejemplo, desde el Partido Comunista, un poco más sincera respecto a lo que se quiere. Igual en el movimiento molesta la intromisión de los partidos, porque sienten que pasan por sobre los espacios de base. Ese es el principal conflicto. Ya. Más allá de que si sean comunistas, socialistas, lo que sea, es que se pase por sobre los espacios de base. Uh -huh. Pero con la concertación, que serían otro la coalición opositora al gobierno en este momento, eh, se entiende que hay un oportunismo. Porque la concertación tuvo cuatro gobiernos entre el año 90 y el año 2010, ...hasta antes de Sebastián Piñera... ...y durante esos años se re ...la constitución de dictadura... ...se reformularon las leyes... ...para que todo siguiera igual... ...como que algo tuvo que cambiar... ...para que todo siguiera exactamente ya. como he estado... ...entonces a la concertación hay una desconfianza material... Uh -huh. ...que aprendimos de la derrota que tuvimos el 2006 con ellos... ...no queremos negociar... Ya, ...por ya, eso ya. mismo... ...pero con el Partido Comunista... Eh, ...es más este tema de... ...de que pasen por sobre la, en la asamblea... ...la decisión de cada base... De que de pronto definan en otros espacios cuáles son las demandas fundamentales. Uh -huh. O por ejemplo, hoy día están llamando un plebiscito cuando eso no ha sido probado uh -huh. en las bases del movimiento. Ya, de hecho, ya. en algún espacio ah, ya, ha sido ya. rechazado como opción. Ya, ya, ya Entonces, que ellos en el acto del Parque O'Higgins digan, vamos por un plebiscito a ya. todo el mundo, no. ...porque eso no lo ha decidido el movimiento... Ajá. ...ahí es donde está la mayor complicación... ...vale, vale... Y, ...y luego también no solamente se han manifestado... ...y han hecho paros los estudiantes... ...y las estudiantes de la universidad también... Eh, ...las de secundaria se han manifestado... ...pero bueno, tienen incidencia diferente ¿verdad?... ...tiene una consecuencia distinta en el, en el Estado... ...porque al Estado le sale más caro... ...la, eh, la movilización de uno que de otro ¿verdad?... Sí. Efectivamente la movilización secundaria le sale más cara al Estado porque el Estado entrega la subvención por alumno, entonces eso implica un costo, un uh -huh. costo es porque en los secundarios, claro, pero sin embargo en esta movilización los secundarios han sido un actor menos protagónico que los universitarios uh -huh. porque eh, independiente de que al Estado le cueste más el paro secundario, eh, Los universitarios han tenido una incidencia a nivel de agenda política, a uh -huh. nivel de como medios de comunicación mucho sí. más fuerte. Uh -huh. Entonces ha pasado que, por ejemplo, los secundarios, los paros y las tomas no les han servido tanto para visibilizar sus demandas y se fueron a huelgas de hambre. ya Entonces hoy día igual uno puede ver que el gobierno, claro, más que le cueste materialmente plata, que les cueste plata un paro, lo que les cuesta es legitimidad, que eso les duele más. Hoy día por eso mismo los secundarios de repente han pesado menos Y han tenido que llegar a huelga de hambre porque ahí deslegitiman al gobierno Como sí. los hace responsables de la vida de personas sí, una medida de presión Claro, ¿no? es uh -huh. una medida de presión más fuerte De hecho los paros en los colegios hoy día no ha sido una medida de presión tan fuerte Sino que ha sido una medida de construcción uh -huh. O sea, nosotros paramos y nos tomamos los lugares porque construimos uh -huh. eh, ¿Me ponemos pausa? Eh, sí